El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone Presenta su programa semanal al día con las buenas noticias Sábado 29 de julio del 2017 Amigos televidentes, amigos oyentes qué tal tengan todos ustedes muy buenos días Sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone al día con las buenas noticias ya se encuentra con nosotros el señor alcalde del Cantón Chón, el doctor Dayton Alcibar Alcibar, alcalde, gracias por su presencia estamos listos para informar de la mejor manera a la colectividad hoy sábado, buenos días Muy buenos días licenciado Arturo eh, gracias por invitarnos al programa de al día con las noticias y a través de ellos pues a los diferentes medios de comunicación que tenemos la oportunidad de retransmitir pues este tipo de programas que hacen que nos mantengamos en contacto permanente con la comunidad. Sí, efectivamente, saludamos a todos los amigos oyentes de Radio Coqueta 96.5 en el cantón Chone, Radio Millennium 96.5 en todas las zonas rurales del cantón eh, Chone y también en Flavio Alfaro a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 2 en todo el cantón Chone, así que a todos ellos gracias por la audiencia de sábado a sábado. Señor alcalde, bueno, tenemos una reina guapísima, hemos disfrutado de los desfiles, ya se cumplió eh, la sesión solemne por los 123 años de cantonización, anoche fue la proclamación de la señorita eh, Fundación, entonces, tenemos una serie de eventos donde la ciudadanía ha respondido felizmente, incluso un concierto de talla internacional. ¿Cuál es su sensación hoy sábado de todos estos eventos, de, lo, de cómo ha visto la participación de la comunidad? Eh, con muchos júbilos, con mucha algarabilla, con mucho entusiasmo, vemos que la comunidad de Chones, la comunidad manabita la comunidad del país, porque tenemos muchos choneros que están haciendo sus labores, sus estudios, en otros lugares de aquí de la provincia. Y han tenido la oportunidad de venir a las festividades, de festejar con nosotros. Eh, hemos sido testigos de cómo la comunidad llega a respaldar los eventos, llega a vivirlo con civismo, llega a vivirlo con respeto, con armonía, levantando cada día la autoestima está preparado para tener esta calidad de eventos que hemos preparado para ello nosotros como usted lo decía licenciado Arturo tenemos nuestra reina, tenemos nuestra virreina, tenemos la señorita fundación tenemos eh, la, chonera eh, la chonera bonita, tenemos las niñas, tenemos la señora eh, no se nos ha escapado hasta aquí casi ningún detalle sabemos que somos humanos y que en algo se puede escapar Pero las fiestas han estado a la altura de lo que Chone necesita. Eh, hemos tenido el desfile del 24 de julio, hemos tenido a los años una parada militar que se la ha vivido de primera con mucha alegría. La gente estaba eh, esperando que se den este tipo de, de situaciones y toda la planificación y la programación que hacemos, la hacemos para beneficio de la comunidad. Alguien de poca cultura de pronto cree que vienen los militares porque el alcalde necesita respaldo. Qué pobreza de, de criterio que podemos tener nosotros y que el alcalde tenga que desfilar acompañado a los militares porque necesita rejuagar. Venimos porque realmente sabemos que es un honor tener a los militares acá, tener a nuestros compañeros de la metropolitana, tener la policía, que cuidan el orden, eso es normal en todos los eventos de desfile que se dan, pero queremos decirles que estamos muy contentos de saber que hoy día tenemos a más de... la presencia de los militares, eh, hubo mayor número de compañeros de policía, y que los eventos han tenido la feliz realización y sin ningún tipo de inconveniente, uno que otras situaciones que son normales y de allí pues disfrutar los espectáculos que tuvimos en el evento internacional los, la, la calle Pichincha, Pichincha la, verbena. Eh, la Verbena entonces Estamos muy contentos y sabemos que vamos a seguir nosotros apostando a este tipo de espectáculo a este tipo de eventos. Eh, tú lo decías, también hemos tenido la elección de la señorita Fundación, un evento de primera a nivel de lo que tiene que ver con eh, la, la danza. La danza sí. Entonces, esto habla del nivel cultural que tiene Chone y de la proyección que tenemos cada día para poder seguir creciendo. Y a todos esos ciudadanos vamos a invitarlos en octubre a Porto Viejo y en noviembre a Manta para que también vean cómo allá se desarrolla la parada militar desde hace muchos años atrás, que eso es parte de la tradición y de la fiesta de cada una de los de las ciudades del país. Señor alcalde, eh, durante eh, la semana que pasó... Eh, usted eh, mantuvo una reunión con los representantes del Ministerio de Vivienda. Se habló del centro comercial eh, de Chone, ese nuevo centro comercial que muchos eh, anhelamos para el beneficio de esta ciudad, para el beneficio de las familias. Vamos a ver un primer reportaje que tiene que ver cuál es el, con el contexto del mercado para luego venir a analizar, así que eh, mucha atención a los amigos eh, televidentes y a los amigos oyentes de lo que dice la ciudadanía, de lo que requiere la ciudadanía con el tema del mercado. Esta es la panorámica del mercado municipal de Chone. Estas imágenes revelan el caos vehicular y peatonal que, ahora, reflejan la necesidad de una infraestructura que preste esas condiciones. A esto se suma un estudio realizado por la consultora Maningenio, la misma que hizo un análisis completo de la estructura, y que mediante informe concluyó que… Todas las edificaciones que forman parte del Centro Comercial Municipal no presentan las condiciones de reparación, ya que sus elementos han fallado estructuralmente a causa de las descargas sísmicas, baja resistencia de su hormigón y alta corrosión en el acero. Además detalla que el edificio, que tiene más de 40 años, ya cumplió su vida útil. Este informe en sus recomendaciones sugiere la demolición total de la edificación, la cual posee en actualidad un peligro inminente de colapso. No presta la, las condiciones necesarias para que las personas sigan y continúen eh, laborando, asimismo las personas eh, que asisten a diario a realizar sus respectivos sus respectivas eh, compras, sus respectivos abastecimientos de víveres, no pueden o no deberían continuar eh, en esa zona que eh, indica un estudio estructural, no es segura. Y no pueden estar ahí por ese motivo Conscientes de esta necesidad imperiosa Esta administración liderada por el alcalde Dayton Alcibar Ha elaborado un proyecto para un nuevo centro comercial municipal Que preste las garantías, condiciones y comodidades para sus usuarios La ciudadanía que utiliza a diario estas instalaciones Considera urgente la construcción de una nueva infraestructura comercial Bueno, yo diría para mi concepto, sí estoy de acuerdo Que se el, se mueva allá donde, van, donde le van a hacer Por motivo que acá estamos muy estrechos, muy estrecho y además los servicios casi no, no, no dan buenos servicios ahí. Creo que el mercado, es una necesidad cambiar de lugar el mercado ya que Chones se está congestionando. Entonces creo que los, los los cambios es un poquito un esfuerzo, la gente se resiste, pero con ya con el tiempo va a ver la, la mejoría del mercado. Pero es necesario el nuevo mercado porque ya Chones lo exige, o sea la ciudad va se va creciendo y se necesita pues otro otro centro comercial diferente al que está. En muchas partes del país observamos que ciudades como Machala, Loja, La Tacunga también tenían el mismo problema y fueron y fue se fueron haciendo amplias avenidas, amplios mercados, entonces fue en beneficio de la colectividad. Yo sí pienso que el mercado aquí está un poco colapsado y se acuerda cuando decíamos lo mismo el terminal terrestre. El nuevo Centro Comercial de Chone permitirá crecer y generar nuevas plazas de trabajo. Este proyecto contempla una infraestructura moderna con más de 700 locales comerciales, estacionamiento, servicio en línea, áreas verdes, patio de comidas, entre otros atributos que lo hacen un proyecto futurista. Bien, Ahí está la opinión ciudadana, señor alcalde, que respalda el trabajo de esta administración y sobre todo de los proyectos futuristas y del bienestar de la familia de Chone. ¿Desea un nuevo centro comercial, alcalde? y Bueno, nosotros muy contentos porque después de haber hecho una consultoría que nos dio como resultado un nuevo proyecto y tuvo la oportunidad de ser analizado en su debido momento por los compañeros del Banco de Desarrollo, hoy día estamos... ...muy felices de saber que llega a su feliz término de poder otorgar el crédito... ...para que se haga el nuevo centro comercial. Esto acompañado de todas las expresiones que hemos tenido de los compañeros... ...del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que vinieron a sesionar en pleno Enchones... ...por informar de, la, de los resultados de la, de la consultoría que hizo Mani Ingenio... ...de muchos edificios de Enchones, y uno de ellos pues es el mercado que técnicamente con toda la cultura que se tiene en este tipo de situaciones y con un, los técnicos de multidisciplinarios han hecho un informe y es el órgano rector en tanto en cuanto tiene que ver a los procesos de, de demoliciones, eh, vino y entregó los informes. y Luego hay los argumentos de la comunidad que no tienen la sensatez de saber que está trabajando un equipo profesional de alta jerarquía y que aquí a al ojo, al ojímetro, decimos los montuvios, eh, quieren decir que el mercado está bien y que no necesita reubicarse. Y que hay un informe de tipo visual y, eh, y eso se lo viene a poner y decir que las grandes ciudades siguen teniendo los mercados en el centro de la ciudad. Nosotros no desconocemos que hay lugares tradicionales en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, pero cuando tenemos nosotros que cumplir con el plan de desarrollo ordenamiento territorial, tenemos que obedecer en base también a esa planificación. Y en el plan de trabajo que presentamos nosotros está un nuevo centro comercial. Y, y sobre todo, alcalde, las ciudades también crecen y, y más allá, usted como bien lo ha dicho, el tema de los mercados, eh, también se desarrollan otros mercados y eso fortalece el tema de desarrollo territorial. Pero le interrumpí, alcalde, porque vamos a ver justamente esa nota que usted estaba mencionando de las autoridades del Ministerio de Vivienda aquellos que vinieron a sesionar acá con usted eh, la semana eh, que la semana pasada y aquí está el argumento de los técnicos. Veamos. Los estudios de evaluaciones especializadas de edificios públicos y lugares de asistencia masiva del Cantón Chone fueron conocidos este miércoles 26 de julio por el alcalde Dayton Alcibar y concejales del Cantón por parte de la compañía consultora Maningenio S.A., contratada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Dentro de estos estudios se contempla el mercado municipal de Chone, determinando que este edificio municipal no presenta las condiciones de reparación, por lo que debe ser demolido teniendo en cuenta además que Ecuador es un país de alto riesgo sísmico, según destacó Mario Briones, técnico de man ingenio El punto de partida aquí tiene que hacer sobre un estudio de riesgo sísmico que determine si esas edificaciones están en condiciones de soportar. Ahora, ¿cuál era nuestro reto? Nuestro reto era determinar si mediante modelaciones, de las edificaciones soportaría un 7.8 o mayor según el, el nuevo espectro sísmico, ¿no? Eso es importante aclarar a la ciudadanía porque a lo mejor tenemos un concepto muy muy muy pobre con respecto a lo que fue el estudio, ¿no? Catherine Viteri, coordinadora zonal 4 del MIDUBI, recalcó que esta consultoría establece entre sus recomendaciones la demolición del centro de abastos, quedando en competencia del COE cantonal la decisión final tomar las acciones correctivas y en el suma pase algo futuro con un simo dios no quiera eh, otro terremoto eh, y que eh, las familias por las personas que trabajen ahí sean afectadas ahora ya que, que cho también tenga eh, su centro comercial por su parte el alcalde Dayton alcibar destacó la necesidad de que chone tenga un moderno centro comercial que a su vez preste las garantías y seguridades a los usuarios manifestando su preocupación por precautelar la vida de los ciudadanos ante un evento sísmico a que soportar un nuevo terremoto de la misma magnitud que no estaría en condiciones de poder soportar el centro comercial ni ninguno de los edificios a los cuales ustedes han hecho la recomendación. Nosotros hemos analizado toda esta situación, no sin antes pues, priorizar que la vida humana no tiene ningún tipo de precio. La consultoría elaborada por Maningenio S.A. fue realizada con un equipo multidisciplinario y con equipos de avanzada tecnología. Muy bien, ahí está el reporte de Fabricio Salazar con el tema de la consultoría por parte de eh, una empresa y también del Ministerio de Vivienda. Ahí están las palabras técnicas, señor alcalde, de los responsables de quien hizo ese trabajo y también de los representantes del Ministerio de Vivienda. Y eso es importante decirle a la colectividad que se está haciendo un trabajo eh, minuciosamente y técnicamente. Sí, y eh, nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de poder dialogar con la comunidad decimos que, en el caso mío, eh, como médico, yo tengo que decir, yo respeto el criterio técnico de los ingenieros civiles, de los ingenieros hidráulicos, de los arquitectos, cada uno en su tema y cuando interviene un equipo multidisciplinario que utiliza las últimas tecnologías, nosotros no podemos sino acoger los informes. Aquí las posiciones eh, que hay de que se tenga que hacer un nuevo estudio cuando se Eh, vinieron los primeros técnicos determinaron visualmente si estaban o no estaban con afectaciones que no tiene nada que ver con todo lo que ya estamos explicando entonces ese criterio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se respeta y se va a acoger y tiene conocimiento la mayoría de las autoridades, tiene conocimiento el compañero gobernador, tiene conocimiento la Secretaría eh, de Reconstrucción y por eso pues está también del Ministerio de Transporte de Obras Públicas que tiene que hacernos un cronograma de demolición. Bien es cierto que para nosotros poder iniciar un proceso de demolición tenemos que elevar... Un plan de contingencia que tenemos que tener las condiciones ideales para que ellos puedan eh, seguir ejerciendo sus actividades económicas y eso se va a hacer señor alcalde porque mucha gente comenta en las redes sociales, a ver si se termina una demolición porque no se demuele mañana, pero no es así, no es de no. la noche a la mañana que venimos y vamos a demoler eh, un, un mercado hay que hacerlo técnicamente y sobre todo tener ese plan de contingencia Sí, en todo eso está trabajando nuestro equipo técnico y están trabajando también los técnicos de, de la Secretaría de la Reconstrucción porque esto es una vinculación de acciones, no es que nosotros tomamos una determinación porque nos antojamos o porque nos da la gana. Esto obedece a una planificación y cuando esté todo realizado pues nosotros estaremos en condición de decir este es el lugar donde vamos a instaurar el proyecto este tipo de, de accionar y luego le comunicaremos para poder nosotros hacer la demolición que también se nos corre en plazo y si no pues nos toca asumirlo como municipio entonces frente a toda esa situación sabemos que es un beneficio de la planificación que se tiene y tenemos que ir cumpliéndolo en los plazos establecidos la pregunta de Cajón y la pregunta del Millón ¿hay la eh, firmeza de hacer ese acto de firma de intención el 7 de agosto? ¿se va a construir el centro comercial señor alcalde? Sí, gracias a Dios, nosotros llegamos a la feliz conclusión de que el proyecto fue presentado y luego analizado por el Banco de Desarrollo en la parte regional y por la capacidad del monto ha tenido que ir hacia la parte nacional, al directorio, para que puedan eh, autorizarlo y tuvieron la oportunidad la semana anterior en Guayaquil, en una sesión del directorio, a probar. ¡Qué buena noticia! Nosotros, Eso es pues, interesante. Y poderlo firmar el 7 de agosto y en corto plazo, en vamos a tener ya el inicio de los trabajos. Ahora, ¿cuánto es el costo de este centro comercial, señor alcalde? Bueno, nosotros hemos explicado que el costo del proyecto de centro comercial está en 8 millones 240 mil y luego vienen lo que tiene que ser sumado lo del IVA y lo que tiene que ver la fiscalización del proyecto y eso va a dar un valor de 10 millones 300 mil. Alrededor exactamente unos dólares más, unos dólares menos, pero ese es el, el valor que, que va a ser eh, financiado para que nosotros podamos tomar la hoja. Y le voy a dar un dato. Eh, la semana pasada el alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, firmó la construcción de un nuevo mercado. 550 puestos, 15 millones de dólares. Acá hay 700 puestos con un trabajo eh, interesante y cuesta menos que el de Puerto Viejo y allá en Puerto Viejo nadie se opone. Mire qué interesante es. Bueno, cuando nosotros hablamos de la idiosincrasia, de la cultura, eh, es verdad que eh, se ha defendido el centro comercial eh, como un patrimonio y en realidad no es que querramos ponernos a discusiones estériles en tanto en cuanto alguien diga esto es un patrimonio porque tienen trabajando 50, 60 años. Es verdad, nosotros nacimos cerca de, del mercado, íbamos a hacer las compras, acompañábamos a mi madre, eh, siempre estábamos con mi padre porque venía del campo a vender sus productos y sí, nació ahí. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer una comparación que hay edificios que tienen 200 años, 300 años y que pueden seguir funcionando dependiendo de que no hayan soportado un tipo de terremoto como este. Eh, en la parte técnica, los estudios se realizan para un estudio evento de la misma naturaleza si está en capacidad no de resistir un mercado como este. Entonces ahí está la, la discusión y, y muchos proponen de que se tenga que hacer otro estudio. No hay. No hay por qué hacer otro tipo de consultoría, otro tipo de gasto. El órgano rector, como lo informé hace un momento, es el MIDUBI y se tiene que respetar el trabajo que se ha hecho. Entonces no se está pagando una consultoría solamente en Chones, hay muchos cantones que se usan la consultoría y fueron intervenidos para este estudio varios edificios, varios públicos y privados y los resultados están allí, nosotros acogemos y como decía, pues tiene conocimiento de las autoridades de la provincia y a nivel nacional también. Muy bien, vamos a la primera pausa en al día con las buenas noticias, al volver hablaremos de la obra pública porque hace pocos días se inauguró en la Ciudadera Santa, San Rafael una interesante obra, así que todos los detalles tras el corte el bombero cumple una noble labor ciudadana en cada rescate en cada emergencia tú puedes colaborar paguemos puntualmente los valores correspondientes en aprobaciones de planos permisos de funcionamiento predios urbanos y rústicos plan de contingencia entre otros Con tu pago, podremos mejorar la seguridad ciudadana con equipos modernos que garanticen nuestro trabajo. Desde el lunes 31 de julio, atenderemos en los bajos de la Cruz Roja. Contamos con tu colaboración para seguir ayudando. Cuerpo de Bomberos de Chone, 126 años sirviendo. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa Más de 700 locales estacionamientos servicio en línea como en las grandes ciudades áreas verdes patio de comidas y una gama de negocios al alcance de todos Nadie detiene el desarrollo de Chone El pasado, nunca más Alcaldía de Chone 2014 2019 ¡Chone, prepárate! ¡Prepárate! Para vivir intensamente, la segunda Modo Aventura. Esta es mi gente, esta es mi gente tres días de recorrido por las parroquias del gantón chone viernes 11 sábado 12 y domingo 13 de agosto los participantes deberán llevar carpas propias inscripciones en los predios del delgat municipal de chone mayor información a los números 097 87 80 96 2 o el 099 32 0 31 hasta el martes 8 de agosto organiza asociaciones productivas con el apoyo del gado Municipal del Cantón Chones Chones se desarrolla a paso firme, por eso la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad Yo soy de Chones Dayton Alcibar, alcalde Tierra de Mujeres Bellas la Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone invita a la comunidad a realizar sus trámites. Inscripciones de escrituras públicas de compraventa hipotecas, compañías, arrendamientos, prohibiciones de enajenar, demandas, sentencias, interdicciones, embargos, posesiones efectivas, insolvencia, entre otros. Contamos con modernas instalaciones para su comodidad. Gestionamos sus certificaciones de escrituras públicas, oficios de unidades judiciales y entidades bancarias. De forma ágil y oportuna Estamos ubicados en la calle Colón y Trajano Viteri Junto al GAP Municipal de Chone Siempre será un placer atender vuestro requerimiento Registraduría de la propiedad y mercantil del Cantón Chone Síguenos como GAP Chone en Facebook, Twitter y Youtube Facebook, Alcalde de Chone Aquí es Chone, tierra de mujeres bellas. bellas. La Alcaldía de Choni pone a disposición de la comunidad los Infocentros Comunitarios, un servicio dirigido a la comunidad con tecnologías de información y comunicación. Nos encontramos en la Sala de Infocentros, planta baja de la Biblioteca Municipal Euclides Andrade, listos para brindarle el mejor servicio en nuestros horarios de atención. De 8 horas a 16 horas 30. Personal más capacitado con asesoramiento permanente, un variado programa de actividades en línea, sala de proyección y orientación, Programa articulado entre el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Mintel, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Ecuador Estratégico y CNT. Desarrollar Achone. Necesito si buscas economía a la hora de comprar, el pasaje San Cayetano deben de visitar. Ropa para el buen vestir de la dama, el caballero y el niño. Calzados, sandalias, gafas y gorras de las mejores ligas americanas. Nuestros precios son los mejores. Crecimos junto a ustedes ofreciéndoles mercadería de primera y el gusto de cada familia chonense. Pasaje San Cayetano ¿Qué esperas? Ven y disfruta de un verdadero paseo comercial Encuentro calidad y economía Donde se encuentra de todo y para todos En esta temporada visite el Pasaje San Cayetano En calle de Colascano Entre Rocafuerte y Bolívar Pasaje San Cayetano En la terminal de Chone me siento como en casa La cordialidad multiplica nuestro horizonte En el terminal también se ofrece la rica gastronomía. La Alcaldía de Chone solicita a todas las personas que tienen títulos de propiedad en los cementerios municipales Sagrado Corazón de Jesús y Espíritu Santo. Si eres propietario de bóvedas, nichos y lotes, acércate a realizar la actualización de datos y así serás parte del nuevo sistema de actualización y ordenamiento. Es nuestro equipo el que te propone, suma tras aquí, que para desarrollar achone necesito de ti. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus... Estamos contentos con esto Ya no vamos a tener que andar por el lodo Nadie te informa como nosotros Aquí estamos ya para hacer noticias Desde la parroquia San Antonio Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia Informamos oportunamente Y en directo al día Con las buenas noticias El programa de la alcaldía de Chone Sintonizanos todos los sábados De 9 a 10 de la mañana Por Radio Coqueta 96.5 Radio Milenium 96.5, vía online, por Hechos Ecuador y por Cable, Canal 12. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es Al Día con las Buenas Noticias. Eh, a esta hora vamos a revisar lo que se vivió el jueves último en la Ciudadela San Rafael. Allí eh, se inauguró una obra importante que beneficia a muchos ciudadanos. Aquí el reporte. Con la presencia del alcalde del cantón Chone de Itongalcíbar, se inauguró el adoquinado y obras de servicios básicos de la calle Rafael Correa de la Ciudadela San Rafael. Esta infraestructura comprende desde la avenida Sixto Durán Ballén hasta el malecón del río Chone. Esta arteria vial es de cuatro carriles dividida por un parterre central con plantas ornamentales. En el acto de entrega, el primer personero municipal destacó el compromiso de su administración por mejorar el estándar de vida de la ciudadanía chonense. No dejo para expresar mi satisfacción, mi alegría de saber que hemos podido cumplir con ustedes. Y que vamos a seguir con esa visión de desarrollo, de progreso, viendo cada día el horizonte con mayor optimismo. Es un honor en esta noche poderles entregar la obra. Y la parte complementaria, pues vamos a hacer los estudios y vamos a poder cumplir con el tiempo menor posible que ustedes puedan se seguir disfrutando de esta obra. Por su parte, el presidente del sector beneficiado, Maifor freile destacó que este lugar estuvo abandonado por años, siendo esta administración municipal quien la atendiera con obras. ¿Qué diferencia hay la San Rafael de hace cuatro años atrás con la San Rafael de estos actuales momentos? Que ya no no el invierno no nos coge con lodo. Pero tengan la plena seguridad que con el transcurrir del tiempo y gracias a las gestiones del señor alcalde vamos a seguir mejorando. El pasado domingo 23 de julio también se inauguró la aplicación de capa de rodadura y mejoramiento del malecón 5 de mayo y Aníbal San Andrés en el barrio La Grecia. Muy bien, ahí está el reporte de lo que se vivió el último jueves en la Ciudadela San Rafael y también lo del domingo anterior en el sector de la Grecia. Ahí está la obra pública, señor alcalde, ahí está la ciudadanía que respalda el trabajo de la administración y sobre todo con las obras. Allí antes, hay que recordar, hay que hacer memoria, era Lodo y Monte. Hoy tienen una vía de primer orden. Eh, sí, Arturo, muy muy contento de ver que cómo se ha recuperado la vida en familia del malecón y del callejón 5 de junio tuvimos la oportunidad de caminar el día domingo nos invitaron a disfrutar de los platos típicos que preparó la comunidad después de años, después de más de 30 años hoy día la comunidad se vuelve a unir y tienen la feliz realización de una obra pero más que el valor que tenga la obra, es el valor que hoy sus moradores tienen este concepto y han recuperado la dignidad, se sienten importante Tanto así el orgullo de ellos es que dicen aquí está la nueva Grecia. Tiene mucha trayectoria, tiene mucha historia. Nosotros recordábamos esa noche de que allí nació el equipo de Grecia y vemos como hoy día ese malecón pues lo están cuidando, lo están defendiendo. Llega mucha gente a la ciudad a tomarse fotos, gente que viene de afuera, que escuchan hablar de la Grecia, van a también a llevarse unas impresión fotográficas para poder decir que así está trabajando en ciertos sectores la comunidad y esto tiene que irse sumando esto tiene que ser contagiado hacia el resto de la comunidad que vive y que sabe que el río siempre va a ser una de las maravillas más hermosas que tenemos el agua es vida el río es turístico y allí tenemos nosotros que aprovechar esos recursos que tenemos desde luego tenemos que seguir apoyando desde la alcaldía pero son los moradores los que también tienen que tomar la iniciativa para que estos lugares se mantengan limpios. Y luego en la calle San Rafael, eh, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, estábamos en campaña, eh, tuvieron la oportunidad de invitarnos a una reunión y veíamos ahí que tenían unos tubos que no eran los apropiados para el alcantarillado sanitario que estaban haciendo. Y luego les dijimos, miren, no utilicen este material, dejen que ya estemos en la administración para nosotros poder estar. Y alguien de los dirigentes nos dijo, ¿cómo que déjenos un estado? Dijo que tenemos la seguridad porque Dios nos va a permitir llegar a nosotros a poder ser administradores la ciudad. Y ahí han comenzado a diseñarse los cambios de, de este sector, de la San Rafael y de la Grecia. Eh, nosotros les prometimos a ellos de que esa calle iba a ser considerada en el proyecto de adquinamiento que iba a tener a su parterre y hoy día lo podemos inaugurar con satisfacción. También el alcantarillado, eh, si no me equivoco, ¿verdad? El alcantarillado sanitario, se mejoró el alcantarillado pluvial, nos falta que complementar un alcantarillado sanitario, un alcantarillado pluvial en este sector para luego seguir con el tratamiento de las calles de adoquinado y también se ha hecho la gestión para incrementar otras calles con asfalto flexible de 3 pulgadas. Eh, esto es una planificación, esto obedece a tener la disponibilidad de recursos. Pero la satisfacción de Arturo es de ver que realmente las comunidades se unen, llega la gente a caminar, la gente que vive al frente de la cita de Gran Vallén, llegan a los jóvenes a andar en bicicleta, eh, tú lo ves que ya comienzan a sacar una mesita o a un naipe y eso habla de integrar a la familia, eso habla de que se tiene que correr para otro lado los jóvenes que llegan a hacer actividades no buenas para la comunidad. Entonces ellos decían, nosotros aquí hemos, ausent, hemos ahuyentado a quienes antes estaban en microtráfico, quienes venían aquí a tomar trago. Entonces le digo, las obras de ustedes, cuídela, defiéndela, apropiesen de ella, no permitan que vengan otros a, a hacerle daño entonces está ahí, hicimos un compromiso también de que las aceras tienen que ser incluidas en esta regeneración que estamos haciendo eh, la iluminación central con postes ornamentales también tenemos que hacerla y ahí está nuestro compromiso de poder ir integrando todos estos anillos viales para que la comunidad crezca, le decía yo en la inauguración que teníamos de que este es uno sector uno de los sectores que sin lugar a duda se va a convertir en el lugar más visitado de Chone, porque allí vamos a tener también la construcción del nuevo del nuevo mercado de chones, y que va a tener toda la tecnología. Entonces, ellos saben desde ahora que han comenzado a llegar mucha gente a ver si tienen terrenos que los puedan vender, y que esto pues motiva, motiva que la gente vaya viendo que este es el sector donde en la planificación obedece que el chone tiene que ir creciendo. Ahora, aquí lo más importante, señor alcalde, es la corresponsabilidad, como usted bien nos decía. Bueno, ahí entregamos... Una obra la semana anterior eh, se la ha entregado en primer orden, entonces hay que cuidarla, hay que eh, limpiarla. Eh, vamos a saludar a Wellington eh, Zambrano que está en vivo desde la dirección de tránsito para que nos reporte acerca también de una obra importante que ahí se va a construir en los próximos días. Adelante Wellington con su reporte, buenos días. Gracias Arturo, efectivamente en esta mañana nos encontramos desde la Dirección de Tránsito Municipal para conversar con el director de esta dependencia municipal, el ingeniero Marco Antonio Mendoza, quien nos indique y nos explique acerca de los trabajos de la construcción de un galpón que se van a hacer en los predios de esta institución. Ingeniero, buenos días, bienvenido a nuestro programa, cuéntenos cuál es el trabajo que se va a efectuar acá. buenos días Muchas gracias, buenos días a la ciudadanía, gracias por la entrevista. Efectivamente, licenciado Wellington, estamos cumpliendo con una normativa dispuesta por la Agencia Nacional de Tránsito el ente regulador eh, que nos supervisa eh, en... en quienes en una resolución emitida a fines del año pasado eh, dispusieron dieron una disposición de que hasta el mes de octubre fines de octubre todos los cantones de la, de la, del país eh, ya tienen que deben tener implementado un centro de revisión técnica vehicular como lo explico acatando con esta disposición pues el, el alcalde el doctor dictón alansibal y esta administración va a empezar y ha empezado ya con la adquisición de los equipos y la construcción de un galpón en las cuales en los cuales habrán tres líneas de revisión para vehículos pesados para motocicletas y para vehículos libres. ¿Cuál es la idea? La idea es que todo vehículo que pase revisión y matriculación en esta dependencia salga en óptimas condiciones para poder circular. Es decir, se habrá un se hará un chequeo o una revisión técnica ya exhaustiva en cuanto a gases, en cuanto a frenos, como los tienen las grandes ciudades del país. Cuéntenos, ¿qué, ¿en qué se basa la construcción de este galpón? Eh, como le decía anteriormente, es un galpón que lleva tres líneas de revisión, eh, una para, para, para vehículos pesados, otra para líneas y otra para moto ¿Con qué será construido? Con los bienes... Con, ¿Qué, ¿Qué material llevaría? Ah, el material. hormigón armado y obviamente tiene que cumplir con las especificaciones técnicas que rige la ANT. ¿Esto para cuándo iniciaría tiene previsto y hasta ya cuándo va, tiene un plazo? Ya va a iniciar, tengo entendido que la construcción tiene un plazo de 180 días para ser ejecutada. Los equipos, como pueden ustedes ver, pues ya están siendo siendo descargados para, a la par de lo que se va construyendo, irlos implementando en, la, en el área de que va ser, se van a ser colocados. Entonces, acá se va a contar con una moderna agencia municipal de tránsito. Cada día es, la, la idea es fortalecer el trabajo. Efectivamente. Como lo dije anteriormente, pues las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca ya disponen de este centro de revisión técnica vehicular, pues el mismo se va a implementar acá en el cantón. Háblenos el tema de placas. Se, se hablaba de las placas de los vehículos. Cuéntenos de este tema. Eh, hace unas tres semanas eh, acudimos a la ciudad de Quito hacer la, el, el retiro de placas. Eh, retiramos 152 placas de vehículos particulares y 150 de motos. Eh, son placas que de los usuarios que han eh, solicitado el servicio de replaqueo, sea por pérdida o sea por deterioro. Cabe recalcar que solamente llegaron para vehículos particulares. Nos supieron manifestar en la ciudad de Quito que para vehículos públicos que hay personas que también han solicitado el replaqueo nos llegan a partir del mes de septiembre. ¿Ya se han venido entregando las placas? Por supuesto, por efectivamente. El único requisito es la copia de la matrícula y la cédula de identidad del dueño del vehículo para que puedan acercarse a hacer el retiro. Ingeniero, en la parte final, hemos podido observar gran concluencia de público acá en la agencia de transporte. Sí, como son los últimos días del mes, pues efectivamente la gente se aglomera y viene a hacer su revisión técnica vehicular antes de que, de que finalice el mes porque de, de lo contrario van a pagar una multa de 25 dólares Muchísimas gracias a la participación gracias. del ingeniero Marco Antonio Mendoza quien es el director municipal de tránsito en la ciudad de Chone Con este informe damos paso a Arturo Vinueza que se encuentra en Estudios Centrales Adelante Arturo Gracias Wellington por eh, su reporte señor alcalde, también se hacen obras en la dirección de tránsito municipal eh, su opinión al respecto Bueno, una vez que tuvimos la oportunidad de recibir la transferencia de competencia nosotros hemos ido desarrollándonos con mucha organización hemos ido haciendo las cosas como se las tiene que hacer eh, primeramente pues tuvimos otro director en el departamento, en la dirección de, de tránsito hoy día está el ingeniero Marco Antonio y vemos los resultados que tenemos y una recomendación que hubo desde AME cuando yo estaba como segundo vicepresidente es que teníamos que hacer las instalaciones de los equipos para revisión técnica vehicular con los galpones y con toda la tecnología de punta que conlleva a tener en Chone hoy día la revisión técnica vehicular y con todos los condicionantes que se tienen que tener a que vamos a velar por la seguridad cuando nosotros tenemos eh, carros, vehículos que cumplen con toda la normativa sabemos que vamos a ir garantizando que hayan menos accidentes es imposible poder decir que no hay accidentes porque a veces son por descuido, y veces por alguna falla de tipo mecánica pero en tanto y en cuanto se tenga que cumplir la revisión técnica nosotros estamos en los tiempos y hemos dejado presupuestado para poder cumplir Ya no solamente estamos con la revisión técnica vehicular, no solamente estamos con el galpón. Hemos tenido la oportunidad de comprar los equipos para ir a hacer la señalización horizontal de las calles. Ya tenemos el ejemplo de lo que hicimos en el malecón, el callejón 5 de junio, que lo tenemos señalizado. Y luego vamos a poder ir ampliando en el radioacción a todas las calles. Es verdad que estamos a la espera de un convenio de asfaltado que... Eh, tiene que darle viabilidad el compañero prefecto, el ingeniero Mariano Zambrano para nosotros dar el beneficio a muchas calles que sufrieron daño en el terremoto el 16 de abril entonces una vez que se pueda cumplir con el recapeo de asfalto de 3 pulgadas para las calles nosotros estaremos en condiciones de poder ir a implementar este tipo de señalizaciones se viene trabajando muy fuerte con la dirección de tránsito tenemos una ordenanza que regula el estacionamiento vehicular en el centro de la ciudad y también vamos a implementar el parquímetro tarifario que tiene que implementarse para poder ir ordenando la ciudad entonces todo esto se lo va a poner de a poco en funcionamiento es verdad que con el terremoto y aquí hay personas que dicen con el pretexto del terremoto ustedes eh, se están eh, tratando de cobijar y no las cosas pero hubieron prioridades y la gente tiene que ser comprensiva de que esto no es que se lo trató de, de relegar pero para cada espacio es un momento adecuado y hoy día estamos en condición de nosotros de poder ir cumpliendo con la planificación que tenemos bien, eh, señor alcalde, muchas gracias eh, vamos a otro bloque pero eh, ahí vamos a hablar un tema del agua potable hay un experto como el ingeniero Jaime Andrade de la empresa Energía Futura y una planta interesante que está eh, ya puesta en marcha en la empresa de agua potable y sobre todo está dando más el líquido vital a la población su mensaje final Pero bueno, no, muy contento de saber que con Jaime hemos tenido la oportunidad de conversar desde hace mucho tiempo en tanto y en cuanto nos puso a predisposición una planta de última tecnología coreana que tiene la capacidad de poder purificar 3000 litros metros cúbicos 3000 metros cúbicos por día, que nosotros tenemos un déficit después pues del terremoto eh no solamente por la afectación de las tuberías sino por los problemas del invierno, de turbidez todavía no hemos parado la pantalla para poder tener mayor capacidad de captación de agua, pero de a poco nosotros estamos dando una respuesta a la comunidad y esto es importantísimo entonces decirle a la comunidad de Chone que venimos trabajando por los proyectos que realmente los necesita la ciudad el agua, habíamos dicho es vida, los mercados está el comercio de la ciudad, la, la dinámica de poder seguir haciendo nuestra, nuestros negocios ...y luego puedes trabajar en lo que tiene que ver... ...con la avenida de Loyal Faro... ...seguimos firme en ese en ese proyecto... ...conversábamos en la revisión técnica... ...tenemos que intervenir el... ...el terminal terrestre... ...también hay que hacer la sistematización... ...tenemos que hacer las adecuaciones... ...y vamos a seguir con el proceso de adoquinado de la calle... ...entonces todo esto es lo que se... ...viene para Chone y estamos muy contentos... ...de saber que la gente sigue disfrutando... ...y que los esperamos el 7 de agosto para la sesión solemne y para poder cerrar eh, la, la, la fiesta del señor de la buena esperanza pues con nuestra tradicional... mañana es la, la procesión, mañana sí, domingo con nuestra tradicional procesión entonces todo esto es parte de, de las actividades en el desfile nosotros podíamos hoy día ver integrada a las instituciones a la iglesia, a la policía a los militares y a todas las instituciones dice qué, qué bonito que a los años nosotros podamos tener este tipo de, de armonía, de vinculación con la comunidad. Un bien. abrazo para todos. Bien, gracias, alcalde. Muy buenos días. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con el ingeniero Jaime Andrade para hablar también del tema de agua potable en este programa. El bombero cumple una noble labor ciudadana.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 aventuras no lo pienses dos veces ven y disfruta de Chone yo soy de Chone el nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer el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 Tres días de recorrido por las parroquias del Gantón Chone. Viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de agosto. Los participantes se verán llevar carpas propias. Inscripciones en los predios del Gantt Municipal de Chone. Mayor información a los números 097 87 80 96 2 o el 099 32 00 31 hasta el martes 8 de agosto. Organiza asociaciones productivas con el apoyo del Gantt Municipal municipal del cantón chonet a, a ver la despensa la renta gasolina hay ah, las tarjetas de crédito el gas y la luz ah, y el abono de los zapatos y el agua ma? esa no la pagas o que deberías de ser la primera en la lista no crees podrías vivir sin muchas cosas pero sin agua no Con tu pago se construyen más obras para que el agua llegue a más gente. Más obra de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, más ampliación de redes. Aprovecha los descuentos para ponerte al día con tus pagos atrasados. Empresa Pública Aguas del Chuno EP. La Alcaldía de Chone invita a la comunidad chonense a utilizar los servicios que ofrece la Biblioteca Municipal Euclides Andrade en nuestros horarios de atención de 8 a 16 horas 30. Contamos con una extensa gama de libros, un moderno ambiente de lectura, personal capacitado y un variado programa de actividades que convierten a nuestras bibliotecas municipales en los espacios culturales que Chone necesita necesitaba, fomentamos hábitos de lectura para la comunidad. La Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone pone a disposición de la ciudadanía los servicios de... Revisión técnica vehicular, matriculación, certificado único vehicular, certificados de multa, certificados de posesión de vehículo, traspaso de vehículo. Estamos prestos a brindarte el mejor servicio en nuestros horarios de atención, de 8 a 16 horas 30. Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chone. Vayamos juntos hacia el futuro, solo no basta ningún destino. Quien es amiga, te lo aseguro. siempre hallaremos un buen camino. El pasado nunca más. solo adoquinamos calles recuperamos barrios Alcaldía de Chone Administración 2014-2019 La noticia desde la fuente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 96.5 vía online por hechos ecuador y por cable canal 12 bien amigos televidentes y oyentes continuamos con su programa al día con las buenas noticias recuerde que usted puede sintonizar todos los sábados a través de radio coqueta 96.5 radio milenio 96.5 a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 12 en todo el cantón Chone. Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Jaime Andrade, él es representante de la región Costa de la empresa Energía Futura S.A. Esta empresa ha desplegado en la ciudad de Chone una importante acción en beneficio de los ciudadanos con lo que tiene que ver con el agua potable. Ingeniero, gracias por su presencia, muy buenos días, bienvenido al programa del GARP Chone. Buenos días, don Arturo. Gusto estar aquí Antes de empezar con la eh, con el tema Vamos a revisar eh, una nota Que tiene que ver justamente con la implementación De esta planta en la empresa agua potable eh, Chuno, aquí en el Cantón Chone Vamos a darle muy buenos días A Carlos Caicedo, adelante con su informe Buenos días Hola, buenos días Aquí estamos ya listos en la plata de tratamiento De agua potable, la empresa pública Municipal Agua del Chulo, para hacer información para nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de la radio y también nos observan a través de la televisión. Justamente aquí vamos a eh, tratar el tema de una planta de tratamiento nueva, que es como un plan peloto que se ha instalado aquí en, en este sector. Para ello invitamos a la Ingeniera Carla Alcibar para conocer más detalles sobre este trabajo que se viene desarrollando. Buenos días, Ingeniera. Eh, ...prácticamente ya tienen un equipo totalmente nuevo acá... ¿no? ...sí, muy buenos días Carlos... este ...por supuesto, nosotros ahora contamos con un nuevo módulo de producción... ...ese módulo está trabajando con 3.000 metros cúbicos días adicionales... ...a los que tenemos ya con nuestras plantas compactas... Eh, ...que anteriormente teníamos una producción de 15.000 metros cúbicos días... ...entonces con este módulo que está a prueba durante tres meses... ...mediante un convenio entre el GAC municipal y la empresa Enerfusa S.A... Eh, va a estar a prueba durante tres meses y vamos a ver si cumple con todas las especificaciones técnicas eh, que, que debería cumplir y poder tratar el agua y, y mandar a la ciudadanía un agua de calidad. ¿Esto es como plan piloto solamente? ¿no? Por supuesto, es un plan piloto que ellos están tratando de conseguir los permisos eh, de la, por parte de la Secretaría Nacional del Agua para poder trabajar a nivel nacional. Y viendo la calidad, el proceso, todas las especificaciones especificaciones técnicas podría apoyar eh, a lo mejor... Eh, adquirirse estos equipos. Por supuesto que sí, el, el señor alcalde eh, ha dispuesto de que lo, te, lo mantengamos informado sobre el comportamiento de este módulo y si sí, eh, cumple con todos los parámetros técnicos. Hasta el momento eh, hay han hecho un buen trabajo. Esto, esta, esta planta, aparte que es muy pequeña, eh, procesa 3.000 metros cúbicos día de una manera mucho más fácil y tecnificada. Nosotros hablamos de que prácticamente lo manejamos todos de un monitor y sabemos cuánto es la cantidad de agua que ingresa, cuánto sale, cuáles son los niveles de turbiedad con los que ingresan, cuáles son los niveles de turbiedad con los que salen. Entonces, eh, hasta el momento es una planta que cumple con todos eh, los requerimientos y las especificaciones técnicas. Lo que eh, nos eh, estaríamos por ver es si podríamos trabajar con niveles de turbiedad mayores a 100 NTU, porque Todos conocen que en la época invernal nosotros tenemos un río muy turbio que llega hasta 1.000 o 2.000 NTU. Y lo importante es que la empresa pública municipal de Aguas del Chulo, pues cumpla también con todas las especificaciones técnicas ¿no? y pueda eh, pueda eh, producir el agua que se necesita acá. Por supuesto, nosotros la, eh, la calidad del agua que enviamos de la planta de tratamiento a la ciudadanía cumple con todos los requisitos y las normas INE que son las recomendables para el consumo humano los sectores barriales que se beneficien Bueno, como ustedes muy bien conocen también, y es algo que lo he comentado muchas veces, hay sectores que se encuentran distantes a, la, a, las, a las redes y que ya el servicio disminuye muchísimo, lo que es presión más que todo. Entonces, con estos módulos de, de tratamiento y, y operativizando también con el tema de la pantalla de madera, nosotros mejoraríamos muchísimo la presión hacia todos los sectores barriales, cubriendo ya un 95% al casco urbano hecho con, con el servicio de agua potable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Entonces, ahí están ustedes, mis amigas y amigos, eh, oyentes y televidentes... este este ...esta planta de tratamiento que ustedes la están observando allí... Eh, ...está totalmente ya operativa, por lo tanto está en funcionamiento... ...con lo cual eh, se está dando eh, el procesamiento de 3.000 metros cúbicos más de agua... ...que se está es, eh, produciendo acá en este sector. Así que eso es beneficioso para toda la comunidad chonense para todo este pueblo que necesita agua, tanto en época de verano como también en época de invierno. Así que, esta es la información que estamos desarrollando desde acá, amigas, amigos, oyentes y televidentes, con las cámaras de Exxon Castro y quienes habla, Carlos Caicedo Dueñas. Gracias Carlos por eh, su reporte, excelente también a la gerente de la empresa de agua potable Aguas del Chuno por la información proporcionada. Ingeniero, las garantías de esta eh, empresa que está trabajando en Chone eh, en estos momentos. A ver, muy buenos días. El, esta planta es de tecnología coreana, tecnología de punta. Eh, estamos ingresando al, al mercado ecuatoriano con esta tecnología, pero es una tecnología que ya lleva varios años utilizándose en Corea, Japón y en la mayoría del Asia Oriental. O sea, es una tecnología probada, una tecnología que facilita de una u otra manera el, la producción de agua, obteniendo un producto de alta calidad, disminuyendo costos y optimizando en todos las variables los recursos que importan que interviene en el tema de la... Ahora, ¿aquí en el país tal vez hay una planta similar instalada en otra ciudad? No, este es un hito que está marcando Chone eh, esta tecnología previa a la implementación en otros municipios eh, tenemos que eh, certificarla eh, ante el organismo re rector que es la Senagua eh, se le planteó un convenio al señor alcalde gracias a su visión, su visión emprendedora, eh, nos abrió las puertas para probar esta tecnología y de una u otra manera también eh, beneficiar al pueblo eh, chonense con este aporte de tres mil metros cúbicos días, que mientras esté en prueba lo único que se va a aportar por parte del municipio es el tema de químicos, químicos que con la planta se va a disminuir el consumo, estamos hablando de alrededor de una cuarta parte de lo que se usa con la tecnología convencional. Qué bien. Ahora, hablando de la implementación y también de la puesta en marcha de esta planta, eh, el tiempo a prueba aquí en Chone, ¿de cuánto será? El convenio habla de tres meses, inclusive con opción a eh, prorrogarse la intensidad intencionalidad es demostrar la efectividad de, la, de, la, de esta tecnología se ha demostrado hasta aquí ya lleva eh, desde el viernes 21 ya estamos más de una semana a hoy día sábado eh, se ha aportado con alrededor de 25 mil metros cúbicos de producción y se ha demostrado que a pesar de que esta tecnología de punta es amigable, se puede trabajar por la apertura de la ingeniera Carlitas Alcibar Y el personal de producción se ha estado operando con el mismo personal que operan los otros módulos. O sea, eh, eso demuestra que la planta de una u otra manera eh, va a facilitar el tema productivo acá, por un lado. Y por otro lado, pues eh, con los tres meses se espera ya tener una idea más clara del aporte que se puede significar para el el esfuerzo, que, eh, sumarse al esfuerzo que está haciendo el municipio para proveer agua a la ciudad de Chano. La próxima semana eh, sería interesante hacer también un trabajo de campo, un mapeo, para evidenciar de que ese líquido vital está llegando en barrios donde tal vez el agua no llegaba con el nivel que hoy eh, hoy se presenta. ¿Lo podemos hacer sin ningún problema? Yo creo que sí. Bueno, eso sí ya es parte del, de las competencias de la empresa de agua potable. Eh, yo creo que sí se puede. Estamos hablando de una contribución actualmente tengo entendido la empresa estaba proveyendo 15 mil metros cúbicos y Y esta planta está aportando 3.000 metros cúbicos más, que seguro va a ser en beneficio de sectores un poco más apartados en la ciudad de Chone. ¿no? Yo creo que se está cubriendo más del 80% de la población con ese, esa capacidad de volumen de agua. Estamos de acuerdo. Eh, yo creo que eh, se está satisfaciendo una población a la que le era difícil el acceso al agua. ¿Por qué el municipio de Chone, por qué la alcaldía de Chone debe apostar a la implementación de esta agua? Eh, a corto a mediano y a largo plazo primero porque eh, uno tiene una tecnología para que tenga una idea esta tecnología está todo compactada en un contenedor de 20 pies de los que se usan en los en el puerto como un container es ¿sí? un container okay. ese contenedor lo ocupa eh, 12 metros cuadrados en esos 12 metros cuadrados yo tengo todo el proceso un proceso que es inmediato en línea no tiene el agua que pasar otro proceso adicional, está un punto de captación del río directamente, pasa por la planta y termina en un reservorio para el suministro de la población. La bondad más importante, además de optimizar el uso del recurso del suelo, es el costo de producción que no alcanza más allá de los entre 6 y 10 centavos, dependiendo de las condiciones del agua a tratar. No es lo mismo tratar ahora en verano que en invierno, pero en el peor de los casos va a tener un costo de producción de por metro cúbico de agua que no supera los 10 centavos. Eso justamente iba a preguntar ahora con mi siguiente eh, inquietud. En el tema del invierno, la producción, eh, ¿cómo será? ¿Similar o, o eso también depende del tema de del afluente? Eh, sí, el, lo importante es eh, el, el, el, la pro, que esté el, el, el recurso agua. Eh, la máquina, una de las bondades que tiene es que se eh, ella está programada para ajustar el suministro de los químicos dependiendo de la turbiedad. Entonces cada vez que va a haber más turbiedad no hay ni siquiera necesidad de la mano del operador sino que ella ajusta eh, sola va a ir a, eh, ajustando el, el, el suministro de químicos esto eh, nos dice que la planta es completamente automatizada yeah. eh, teniendo a la mano del hombre solo para el eh, supervisión que las válvulas y todos los equipos, los implementos estén funcionando correctamente Y adicional, pues, eh, que completarle los tanques de suministro de los químicos. Se ha hecho algunos eh, trabajos en varios sectores de Chone, con el tema del alcantarillado, las redes domiciliarias, igual, ¿estas tienen que ser reforzadas? Yo creo que en el momento eh, el plan del señor alcalde es, eh, bueno, eso es un tema del, de, de la empresa de agua potable, pero yo creo que ya ese plan de hidrosanitario está eh, en planificación. En Chone. Sí, específicamente, y todo viene de la mano, porque si tenemos una planta interesante como la de ustedes que provee líquido eh, vital con mayor eh, volumen, las redes domiciliarias tienen que reforzarse, el sistema en sí también tiene que reforzarse y hacia allá apunta la alcaldía de Chone a trabajar también para que el líquido vital llegue a todos los hogares del cantón Chone. Exacto, lo más importante es que con la contribución que se se puede hacer. Nuestra planta es de 3.000 metros cúbicos, pero nosotros tenemos módulos desde los 250 metros cúbicos a los 12.000 metros cúbicos. Módulos que son de fácil implementación, entonces puede ser que hayan sectores que son muy retirados y se pueden manejar como un módulo aparte. Bueno, dependiendo de la planificación del señor alcalde es mucho más fácil desarrollar estos planes. Estamos hablando que un módulo de esto desde la Desde el pedido a fábrica hasta la implementación total no son más allá de 120 días. Entonces, de una u otra manera, el alcalde puede tener una planificación más acorde a las necesidades de la alcaldía. La empresa de agua potable de Chones puede tener una una planificación a muy corto plazo del dependiendo de la de lo que se tiene planificado abarcar con el tema de hidrosanitario. ¿no? Qué bien, qué bien por Chone, qué bien por la provincia de manabí sobre todo que este cantón sea pionero en la implementación de este tipo de tecnología para el beneficio de la colectividad, porque a eso apunta la alcaldía de Chone y a eso apunta el trabajo del doctor Dayton Alcibar, mejorar el estilo de vida de los ciudadanos a que el líquido vital llegue con todas las medidas de eh, los niveles de seguridad hacia los hogares eh, chonenses bien, algo más que señalar ya en la parte eh, final si, sí, mire, lo que yo digo yo agradezco al señor alcalde de la administración de aquí de la ciudad de Chone eh, porque ha, ha hecho una apertura ha hecho ha apostado a una tecnología que de una u otra manera va a ser en beneficio de la ciudadanía, estamos Eh, consciente de que este proyecto se va a llevar adelante va a durar en el tiempo y eso le va a permitir hacer eh, optimización, ahorros de recursos que le pueden servir para otras áreas en la ciudadanía no en beneficio de la ciudadanía ingeniero gracias por eh, su presencia bueno, eh, esperemos que la próxima semana hagamos ese trabajo de campo para evidenciar porque sin duda nos están escribiendo en diferentes sectores de Chone Y necesitan eh, saber también de que el Oquio Vital llegue a cada uno de los hogares chonense. Bien, en, en la parte final vamos a revisar la agenda que tiene que ver con toda la cobertura a partir del mes de agosto. El martes 1 eh, de agosto arranca también eh, actividades con el mes de las artes. Así que es importante evidenciar lo que tiene preparado el municipio de Chone para la primera semana de agosto. Con esto ponemos el punto final a este programa, nos volveremos a encontrar el próximo día sábado. Recuerde seguir las redes oficiales del Gachone, informarse siempre de la fuente oficial, no se desinforme con otros medios, infórmese con nosotros y de primera mano. Que tengan un buen fin de semana, será hasta una próxima oportunidad. Buenos días. fruta y vive las fiestas de Chone. Agenda de actividades. Martes 1 de agosto, pregón por el mes de las artes, 16 horas, calles de la ciudad, responsable, Casa de la Cultura, Subdirección de Cultura y Patrimonio GAT Chone miércoles 2 de agosto, carrera de triciclos Chone 2017 8 de la mañana, calles de la ciudad responsable, dirección de desarrollo social y coordinación de deportes del GAT Chone Jueves 3 de agosto, inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle RA2, desde la calle segunda hasta la calle tercera y desde la calle G1 de la Ciudadela Los Naranjos 1. 20 horas, lugar Ciudadela Los Naranjos 1, responsable la alcaldía de Chone. Viernes 4 de agosto, desfile y sesión solemne de parroquialización de Chibunga. 9 de la mañana, lugar, parroquia Chibunga, responsable, gobierno parroquial de Chibunga. Misa de acción de gracia e inauguración de obras de adoquinado y obras de servicios básicos en la Ciudadela Kennedy y Kennedy 1. 19 horas, lugar, exteriores de la parroquia eclesiástica Santa María Bernarda, responsable, la alcaldía de Chone. Sábado 5 de agosto Torneo de King Boxing Dayton Alcibar Capítulo Chone a nivel nacional 16 horas lugar Coliseo Freddy Artiaga Almeida Responsable, la Academia de Jiu Jitsu López Vera Síguenos en www.chone.got.es En Facebook, GAT Municipal del Cantón Chone En Twitter, arroba Chone, En YouTube, GAT Municipal Chone Comité de Festividades y Alcaldía de Chone, trabajando juntos. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal al día con las buenas noticias.